Desde lo anímico estamos, el equipo está muy pero muy bien eh, y desde lo basquebolístico estamos, estamos bien sabiendo que tenemos que tener que el partido de hoy va a ser igual de duro que los tres anteriores tratando de corregir la falencia que hemos tenido sobre todo a nivel ofensivo el, en el último juego y de mantener la intensidad defensiva que venimos provocando en, en, en esta serie. En la parte física están bien, obviamente con, con las dolencias musculares normales, eh, de acuerdo a la exigencia que, que un playoff te te demanda, pero, pero estamos con el, con el equipo completo, de, de todo lo, disponemos de todos los jugadores que, que hay.